Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? La alegría de poder estar nuevamente junto a ustedes estas dos horas. Aquí estamos comenzando a vivir ya esta segunda emisión de Clásicos Seleccionados. Saludando a las más de 80 emisoras que ya están retransmitiendo el programa. Saludos a vos, que ya estás conectados con nosotros en estas dos horas a puro clásicos. Aquí en la conducción, Lucas Matías Paraira te da la bienvenida. Este, este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. Y ahí compartimos solamente un adelanto de algunas de las canciones que vas a estar escuchando en el programa de hoy. Como siempre me acompañan Gustavo Hernández con toda la data que necesitas de las mejores canciones de todos los tiempos Santiago Alonso presentándote lo que es sonido vinilo Y hoy vamos a contar con las voces de Ronald Bayona desde Venezuela Presentando música de película de María Augusta Marín de Ecuador con la balada del programa También como locutor invitado saludamos a Pete Martínez desde México Ya te anticipo que vamos a escuchar un especial de la banda británica de Petchmoke, está imperdible. Es tiempo de presentarte este tema de Petched Boys del año 1987 con la recordada cantante Dostia Springfield. Escuchamos qué he hecho para merecer esto. to Escuchamos rescatados de los 90. Eso os es vais, todo lo que ya quiere. Por, por las canciones, canciones que, que quedarán que por, por siempre dentro tuyo Clásicos seleccionados Solo tu música Las La mejores canciones, son canciones son de los 70, 80, 90, 90 yeah, baby, Solo, tu Solo tu música, música. Másicos seleccionados Los clásicos de tu vida. Grandes canciones Clásicos seleccionados La música que te lleva álbum como solista grabado ya por el año 1986, el ex vocalista de decar estamos escuchando Benjamin Orton, con quédate en la noche y nos quedamos con vos a la mañana, a la tarde, a la noche a la hora que sea, disfrutando de todas estas canciones Y ahora retrocedemos un poco más en el tiempo, nos vamos a comienzos de la década del 80 para escuchar este tema para ser más precisos del año 1982. La voz de Brian Ferry cuando integraba Roxy Music. Son de esos temas que uno dice para volar y dejar de llevar. Más que esto, Roxy Music. Love Es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. ¿Cómo están? Les saluda Pete Martínez, locutor y productor mexicano. Es un placer para mí presentar a nuestra siguiente banda, King con Owner of A Lonely Heart, canción la cual no es precisamente su one-hit wonder, pero sí una de sus canciones más representativas. Con ella logró tener su propio lugar dentro de la historia de la música. Estoy hablando de la banda británica de rock progresivo. Yes, para deleitarnos en clásicos seleccionados Con el dueño de un corazón solitario Owner of Alone and Heard clásicos seleccionados ciclo 2020 cada vez que una buena canción termina, una mejor tiene la oportunidad de conectarse contigo Vender 80 sonidos que te invitan a seguir conectado Vender 80 80 a la, la fórmula, es tu fórmula Vender FM facebook.com barra Vender FM Clásicos en pocos segundos blanco Para que pongas tu gusto blanco, en blanco, blanco y negro Si clásico en Vender en el especial de clásicos seleccionados Recibimos a Depeche Mode Tres canciones consecutivas De un mismo intérprete Tres, tres por uno, por uno. Y en este especial de Clásicos Seleccionados le damos la bienvenida a Oscar Portilio. ¿Qué tal, Lucas? Es un gusto estar en el programa para hablar de the Depeche Mode, esta agrupación británica de música formada en 1980 por Vince Clark, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan. Tras su álbum debut, Speak and Spiel, en 1981, Clark dejó el grupo y fue sustituido por Alan wilder quien permaneció hasta 1995. Desde entonces, Gahan, Gore y Fletcher han continuado. Continuado el proyecto como trío, según el documental Historia del Rock de la BBC, son los padres del rock electrónico. Está considerado como uno de los mejores exponentes del género, siendo importantes precursores del uso del sintetizador como instrumento y del sampler como recurso musical, así como la realización de videos musicales. Ha vendido más de 120 billones de álbumes, sumando el total de ventas de sus discos en todo el mundo, incluyendo sencillos, convirtiéndose en el más exitoso grupo de música electrónica en la historia. También fue elegida entre los 50 mejores grupos de música de todos los tiempos y uno de los 10 más influyentes de de la música contemporánea y comenzamos este 3 por 1 en clásicos seleccionados con un tema del año 1983 del álbum constitution chain again everything later, todo cuenta versión extendida de pe mode clásicos seleccionados Solo no tu escuchábamos desde su producción Violator del año mil nueve noventa Personal Jesus, uno de sus mayores hits y cerramos este especial con gentes es Gente, del trabajo discográfico Soundgrid Rewards alguna o una gran recompensa de Best Mode en clásicos seleccionados y con Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. People are so why Clásicos Seleccionados Te mueve por dentro y por fuera Y si hablamos de bandas emblemáticas de los 80 Tenemos que escuchar a ellos The Cure con la voz de Robert Smith Un tema del año 1987 Justo como el paraíso clásico Seleccionados Clásicos seleccionados Los datos y reseñas de las mejores canciones son presentadas por Gustavo Hernández Hola qué tal amigos de Clásicos Seleccionados, mi nombre es Gustavo Hernández y hoy quiero compartirles la siguiente información sobre... Losing My Religion es una canción de la banda estadounidense de rock alternativo R.E.N. Fue lanzada como el primer sencillo de su álbum de 1991, Out of Time. La canción fue el primer tema de R.E.N. en alcanzar la posición más alta en Estados Unidos al llegar al cuarto lugar en el el Billboard Hot 100 Hito que incrementó notablemente La popularidad de la agrupación Asimismo recibió varias Nominaciones en los premios Grammy Y resultó ganador en la de mejor Interpretación pop de un dúo o grupo Con vocalista y mejor video Musical corto Dicho audiovisual se basa en el cuento Un señor muy viejo con unas Alas enormes del reconocido Escritor colombiano Gabriel García Márquez Si te gustó esta información no te olvides Seguirme en Instagram como Gustavo HC Ahí puedes dejar tus comentarios Mi nombre es Gustavo Hernández Y en Clásicos Seleccionados Perdiéndome Religión de I.M. Oh, life is bigger, ten 4 Consider this Consider this The the century Consider this M es La mejor música del mundo. Un viaje a los 80. Un viaje a los 80, 90. FM. un sistema radial que no se detiene. La música La música Con Marcelo Tispeira. Es sotro. Oh, allò. Demolt dentro i usfererà. More than cars and girls Just look at us now we try Some things hurt more, much more Clásicos seleccionados, se escucha en tu radio. No te pierdas cada episodio con la música que trasciende el tiempo. Seguimos con este tema del año 1983 y vamos a escucharla a ella, esta gran cantante y un tema que fue presentado en la apertura de los premios Grammy de 1984, la cual está registrada como la de mayor audiencia de la historia. Claro, estoy hablando de ella, Don Samar, aquí en Clásicos Seleccionados con Ella Trabaja Duro por el Dinero. La balada del programa es presentada por María Augusta Marín. Don't Cry es una canción de la banda estadounidense Gens and Roses. axel líder del grupo, afirma que la canción trata sobre una chica con la cual él e Izzy Stradling solían salir. Una noche, mientras axel se encontraba sentado afuera de The Roxy, esta chica, que en ese momento salía con Axel decidió terminar con él. Axel comenzó a llorar mientras ella le repetía, Don't Cry. Don't cry. Axel y e Easy la noche siguiente escribieron la canción en 5 minutos, para que vean que de lo malo también puede salir algo bueno. Por lo menos de lo malo salió algo bueno. Esto es No llores de Guns N' Roses. Inside. and don't you tell me goodbye don't you take it so hard now and please don't take it so bad I'll still be thinking of you and the times we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 de película con Ronald Bayona Les saluda desde Venezuela Ronald Bayona Para mí es un inmenso placer presentar en este segmento De clásicos seleccionados Este espacio importante llamado Música de Películas En esta ocasión quiero que escuchemos Y retrocedamos al año de 1987 Cuando de la mano de la banda estadounidense Star Chips, El tema Nothing Gonna Stop Escrita por Danny Warren y Richard Ullett Para la banda sonora de la película Maniquí ¿La recuerdas? Es incluida también en el álbum No Protection Fue un éxito mundial y llegó al número uno en las listas de éxitos del Reino Unido y Estados Unidos. También fue nominada al Oscar como la mejor canción original. Hoy, en este segmento de Música de Películas, recordamos a Starship con Nothing Gone Stop. Música de Película. con by your heart look in your eyes I see a paradise this world that I found is too good to be true stand here beside you why or so must you give you this love in my heart that I'm feeling for you let him see with crazy I don't give my breath put your Clásicos seleccionados Clásicos seleccionados Clásicos en pocos segundos Inscríbete en el curso y aprende Word 27 con nosotros Es facilísimo y lo haces desde tu casa Después reviste el examen Y tenés el certificado internacional de Microsoft Microsoft Ok, el certificado internacional Microsoft Curso de Word 97 Solicite información al 0800-8-FORMAR y al 779-9002-FORMAR. Educación a distancia. Si es clásico, es vender. Imaginate una biblioteca que en vez de tener libros, tiene discos. No 10 o 20, sino cientos. CDs con rock, pop, funk y algo de retro. Elegimos cuatro o cinco temas de cada uno y con eso hicimos una radio. Eso es lo que estás escuchando ahora. Música increíble en Vender, Vender FM. 80, 90 y pop. Un lugar en el que la inspiración nos encuentra disfrutando los mejores discos. sonidos de una época en el aire Vender FM 80, 90 y pop www.facebook.com barra Vender FM Clásicos seleccionados se escucha en tu radio No te pierdas cada episodio con la música que trasciende el tiempo básicos seleccionados encontrarnos y súmate a nuestra fanpage en Facebook y en Instagram. Clásicos seleccionados. Con, con Lucas, Lucas Matías Pereira. De vez en cuando es bueno volver el tiempo atrás y escuchar, por ejemplo, un tema del año 1990 ¿Te acordás? Los New Kicks on the Block con Esta Noche chunai rescatados de los 90 Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira seleccionados. Presentes en más de 80 emisoras de Argentina y América. Seleccionados Te presentamos Sonido Vinilo Con Santiago Alonso Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a otra edición de Sonido Vinilo en Clásicos Seleccionados. Mi nombre es Santiago Alonso y hoy vamos a compartir una canción de la banda Devo, que es una banda estadounidense de rock que nació allá por 1973 en las ciudades de Kent y Akron en el estado de Ohio, Estados Unidos. Esta banda tiene un estilo variado, que ha pasado del punk al art rock, del post-punk al new wave, pero son recordados especialmente por eh, su estilo, están todos vestidos de amarillo y con sombreros colorados. Uno de sus temas fue la canción It, que fue un tema de gran difusión en los primeros días del canal MTV. El nombre debo viene del concepto de evolución que plantea que en lugar de seguir evolucionando la humanidad, fue retrocediendo como eh, lo demuestra la disfunción mental de la sociedad americana. Esta banda llegó a su mayor nivel de popularidad hasta el momento, en 1980, con Freedom of Choice, que incluyó su mayor éxito, Weep It, que inmediatamente entró al top 40. Aunque se iniciaron con una mezcla de instrumentos tradicionales y efectos electrónicos, en los 80 debo adoptó mayor los sintetizadores electrónicos convirtiéndose así en una de las primeras bandas en presentarse en vivo utilizando solamente sintetizadores salvo por Bob en la guitarra y fueron uno de los primeros grupos en el mundo en usar regularmente los micrófonos en forma de headsets en escena Sonido Finilo con Santiago Alonso Ahora escuchamos de Debo la canción Big Mess en esto que es, clásicos seleccionados será hasta la próxima Seleccionado I hope to see the moon tonight again I like to sing when you're away And stay alone with my mind I dream to go of so our with you, But now we have to wait tonight again Dream in the moon I'm singing in the night Light up your eyes Dream in the night I'm singing on the moon Light up your eyes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 Ya estamos en el último bloque de Clásicos Seleccionados. Muchas gracias al locutor invitado, Pit Martínez, a Oscar Portilio desde Paraguay, a María Augusta Marín a Ronald Bayona, a Gustavo Hernández y a Santiago Alonso. La verdad tengo que contarte que tuvo muy buena repercusión la primera emisión. Ya seguimos trabajando con todo para lo que se viene en este ciclo 2020 de Clásicos Seleccionados. No te olvides que podés poner me gusta a nuestra fanpage. Nos encontrás en Instagram y ahora también en nuestro canal propio en YouTube. Aquí en la idea de conducción Lucas Matías Pereira. Te agradece enormemente el que nos hayas acompañado estas dos horas. Nos vamos a encontrar muy pronto por aquí. Cuando suenen los mejores clásicos de todos los tiempos. Un abrazo. Hasta la Pròxima. Father Mother sighs she rest, the kids are playing up downstairs. Sister's singing in her sleep. Brother's got his night to keep beconing around. Our house the middle of our street. Our house in the middle of our. our house is a crowded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 It's our playful world Mother has to earn his shirt Then she sends the kids to school Sees them off with a small kiss She's the one they're going to miss In not to wait If you waste a day away, then we'd say Nothing would come between us To dream it Mama wears his Sunday best mother tired, she need to rest The kids are playing up downstairs Sister's saying in sleep Brother's got a night to keep He can't hang around Oh, oh. Clásicos seleccionados Clásicos seleccionado Música de colección Muy pronto Los mejores clásicos Volverán a cobrar sentido